Manal en el Centai en el 71 nos decía no hay tiempo de más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 de el acto de recuerdo y repudio hacia la ONU. Nos uh -huh. concentramos a las 20 horas en Albardí San Luis para estar en el momento recordando aquel 6 de diciembre del 71 que a las 20:05 en la ONU irrumpe a la asamblea y empieza el ataque hacia los estudiantes. Mhm. Uh -huh. ¿Y, y el día el martes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 oreja latinoamericana. Y vamos a celebrar el cumpleaños de el mío no, el mío no lo celebramos, pero el sí el de Silvio Rodríguez. Este cubano que nació hace 75 años y sigue teniendo la misma voz y cambia un poquito su música, pero quién no recuerda Sueño con serpientes. Y vamos a homenajear a Silvio Rodríguez con sus versiones, con covers, homenajes, tributos o como se le llamen. Desde Chile. Los Búnkers, ya habíamos escuchado alguna vez El Necio. Y ahora Sueño con serpientes. Silvio Rodríguez por los búnker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 palucho 3266 o en el séptimo fuego bolívar 3675 o escribinos a otraoreja arroba gmail punto com la jirafa es una vaca larga estás escuchando en la otra oreja como suena esta cajita de música que la producción de este programa es se encarga de vender para financiar los altos costos eh de de nuestra programación. Como eh? Lucas, ¿quién te paga vos? ¿No? Eh Bueno, bueno, está bien. Este eh, Bueno, aquí está la cajita musical, pero tenemos otras que queda una sola. Bueno, la primera tenía la cara del Che con hasta siempre y esta Norris por mi Argentina con la cara de Evita. Bueno, y tenemos muchos saludos que escuchan el programa. Eh, por ejemplo, está Guillermo escuchando eh Sule que escucha el programa eh andi ferido y que lo escucha bien eh Silvia también y está aquel mis eh Pachi Gorricho dice escuchando el programa espero que la ciudad esté a tono con la conmemoración de los 50 años del asesinato de Silvia Filler está Olga Bequio Violeta de Buenos Aires Andrea poniendo la otra oreja Andrea Chulac desde acá Isa, desde La Plata, dice, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Juicio y castigo a todos los milicos, genocidas y los asesinos de la CNU. Silvia y los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, compañeres, siempre presente. Fuerza en la actividad y desde acá los abrazamos y acompañamos. Está Tati Almeida... Eh Pablo Cala desde Colombia nos manda un mensaje que vamos a desarrollar la semana que viene de Berta Oliva desde Honduras. Eh Sonia escuchando la otra oreja, eh Silvia Silvia eh Kati no, Gabriel García que eh no compró la cajita del che y le ofrecemos la última cajita de eh, de Evita y y y esa musiquita que pasamos haciendo legal a sus dedos en B. Eh eh bueno, eh, Rocío desde Guanajuato, eh Juan Mascaro, Débora Vergara, la maestra, la profesora escuchando la otra oreja, Victoria Poletti desde Viedma Santiago desde acá Gabo Cequeira, el Indio Bertis por supuesto, desde el Batán, Carmen Capdevila desde Neuquén, Mario desde acá, Mario Sac que me viste eh acá tengo el chaleco, el pantalón y la remera. No la la remera hoy no la traje de Sac. Este mmm, polo. ¿Qué te dijiste? Muchos saludos. No, no, no te escuché bien. Ah, bueno, este, esta Manu desde desde Córdoba eh me llegó el mensaje recién, también poniendo la otra oreja. Muy bien. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué? pasa? Y, ¿Y ahora qué hacemos? Ya, ya, ¿ya qué? ¿Ya qué? Está de mensajes. ¿Me puedes repetir por favor los tus? Está de mensajes. Bueno, listo. Pasamos a la música entonces. Sí, eso es. Bien. Bueno, Manuela desde Cosquín nos saluda y vamos a seguir homenajeando a Silvio Rodríguez con sus versiones. Sus versiones, homenajes, tributos. Versiones, su versiones para nosotros. Los del Boyo. Playa Girón de Silvio Rodríguez. Escuchemos esta versión deliciosa. Se puede bailar, ¿eh? los poetas tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar me urge de tipo de adjetivos se deben usar para ser el poema de un bar dente panfleto si debo usar palabras como flota guana de besta y playa girón compañeros de música tomando en cuenta esas olito na le sea audaz canciones quisiera preguntar me urge qué tipo de armonías se deben usar para ser la canción de abierta hombres negros y rojos y azules los hombres que pueblan el playa jirón compañeros de historia tomando en cue no implacable que debe ser la verdad quisiera preguntar me urge tanto que me viene a decir qué fronteras debo respetar si alguien roba Practicar las verdades hasta donde sabemos que escriban pues la historia su historia los hombres del playa girón que escriban pues la historia su historia los hombres En playa giró Estás escuchando en la otra oreja. Y homenajeando a Silvio Rodríguez, escuchamos a los del boío, un grupo de Santa Fe. Y ahora escuchamos Camila a Lógura. El unicornio azul Ayer se me perdió El unicornio azul Basta no lo dejé It's about it your Voy a querer información en la voy a pagar gana. Bueno, tenemos muchos mensajes. Eh Bueno, y seguimos con Cultura Profética, ¿eh? Un regui. Un aire de rey. De Silvio Rodríguez. Te doy una canción. Como gasto papeles acordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas De las ganas Aunque nadie me ven nunca contigo Y como pasa el tiempo sos engaños sin bastar tu por mí detenida tengo una canción que abrió una puerta desde la sombra sales tú tengo una canción desmadrugada N required tratate o penjohiz poured. Dhe du shother not tia laid t na kommt, t Deshenjohat e sin Matthew milsharel很多 material. Ineed i si of the imagery ture Оru ke t 7 o do tia Por cuan fuera me detengo La ciudad se derrumba y yo canto La gente que me odiaba Si quien me quiere no me va a perdonar Que me distraiga no Pero no. te lo digo todo Yo no puedo la vida porque no te conocen ni te sienten te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar te doy una canción con mis asmas Hola, mi esposa me mandai. Te doy una Como doy el amor Muchas gracias Que diga Cuba Cuba y Puerto Rico ¿no? Estás escuchando Según la otra oreja La otra oreja Escuchamos la guitarra de Aldi Meola Escuchá Dani de Las Besi Que está escuchando la otra oreja Este guitarrista de la... Escuchá Aldi Meola Que después empieza a cantar Andrea Parodi Una cantante itala italiana de Sardenia Una voz increíble Vamos a escuchar algún fragmento ...de este tema que es largo, pero que merece, merece ser pasado por la otra oreja. Andrea Parodi y Aldi Meola homenajeando a Silvio Rodríguez en su cumpleaños número 75. ¿Qué tema es? va a adivinar este tema ¿no? hasta ahora Andrea Parodi y Aldi Meola La Masa Se iera en la locura en la garganta del sinsonté si no creyera che nel monte se sconde il trino e la paura si no creyere la balanza la ragione e l'equilibrio si no creyera il velo delirio si no creyere la speranza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 Un instrumento sin mejor esplendores Lucecidas montadas parecer Que cosa fuera mi corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un tesaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado in copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Un biel hervido con trapo y lente cuela Che cosa fuora mi cor asso che cosa fuora Che cosa fuora la mansa si incanterà Che cosa fuora mi cor asso che cosa fuora Cosa sapuera la mansa si incanterà Y ahí se está yendo nuestro homenaje a Silvio Rodríguez con sus versiones, una voz increíble, eh, la de Andrea Parodi y la guitarra de Aldi Meola. ¿Qué pasa? ¿Ya nos vamos? El set termina la otra oreja. Bueno, pero antes Lara, dec déjame decir que el el sábado el sábado próximo eh en Mar del Plata en el Séptimo Fuego eh vamos a charlar sobre zapatismo sobre sobre las eh bueno hay un spot, ¿no? del zapatismo. Sí, Va, viene Liliana, viene Gabi desde Rosario. El sábado 4 estamos en el Séptimo Fuego. ¿Y qué tiene que ver el zapatismo con con el ejército zapatista de liberación nacional? Bueno, el subcomandante insurgente Marcos, cuando era Marcos, escribió un cuento sobre el dolor y lo grabó Silvio Rodríguez. Y con él un nuevo homenaje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 y con Pablo Cala desde Colombia que dice que belleza escuchar este relato del viejo Antonio en tremenda voz en la voz de Silvio Rodríguez que también nos despide hasta siempre hasta la vida Gue t referred tхelluka Surile, U Kellunat Leti va apëruntëa U herp challenge vis capacity za muaaka vendonë Y fuerte, sobre la historia de España Cuando fue Santa Clara De la Sierra a hacer së këmi në në si në o e e e e bujë e h në e e në e mistë-i' Hetië, në, derivarai i troφοedisif tasku e mënprodura.it.com më kamë të. прямë në timesion të heur sotar. LAUGHTER sedimo y confide recibo otra oreja